El Ágora. Actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora. Desde ahora, por Radio Universidad. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora, un espacio de radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y junto a Victoria Aure compartiremos hasta las 17 horas una mirada informativa con un tono crítico y comprometido con la transformación y la justicia social. ¿Cómo estás Vicky? ¿Qué tal Juan? ¿Y todo bien por acá? ¿Disfrutando la primavera ya? Sí, el calorcito. Hoy no me podés hacer bullying de que vine muy abrigado. Hoy no, hoy no. Hoy no. Igual hoy... prepárate que mañana va a ser más calor, dicen por ahí. Ah, bueno, me gusta esa noticia. En Minutos Nomás vamos a estar conversando con el periodista de Poan, Oscar Luján Romero, para interiorizarnos de un hecho fatídico ocurrido allí en 2001, cuando cuatro hombres violaron a Marilina Tolón. Se trató de un caso silenciado porque se trataba de cuatro personas con apellidos de peso, dinero y poder de la zona. Hace un año falleció Marilina, tras padecer 17 años, y más de 500 personas se movilizaron en una localidad de tan solo 6000 habitantes. Pero no me quiero adelantar porque es un caso para analizar paso a paso y concienzudamente y Oscar Luján Romero lo viene haciendo desde entonces. Si el tiempo no es tirano, también nos vamos a dedicar a repasar algunos de los dichos de Miguel Ángel Piqueto, el defensor del cambio y candidato vicepresidencial por Juntos por el Escarnio, perdón, Juntos por el Cambio, quien estuvo pésimamente asesorado en su gira por nuestra ciudad y creyó que por visitar Bahía Blanca podía reivindicar el terrorismo de estado y quedar como un duque. Y en el tercer y último bloque vamos a estar conversando con el intendente de La Prida, Alfredo Fischer, quien en estas elecciones compite como primer candidato a senador provincial por la sexta sección por el Frente de Todos. Vamos a repasar el resultado de las PASO y las proyecciones que hay para las generales. Estás escuchando El Ágora por Radio Universidad y también podés ingresar a nuestro portal de noticias en elagora.digital, te podés contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto arroba elagora.digital o escribir a nuestro WhatsApp al 291-463-8535 y podés pedir que te agregamos nuestra lista de difusión y recibir las noticias al instante, pasarnos información, hacer las consultas y sobre todo estar comunicados. Óscar Luján Romero es un periodista de destacada trayectoria del vecino partido de Puán. También se ha desempeñado profesionalmente en otros distritos de la zona. Hoy por hoy sigue abocado al periodismo desde El Archivista que, como su nombre lo indica, ofrece un importante archivo periodístico con noticias locales. Durante su labor profesional desde FM Génesis, informó del caso de la violación en manada de Marilina Tolón en 2001 y recibió graves presiones para no hablar del caso. Durante 17 años la violación de Marilina fue silenciada hasta que el año pasado su muerte desató una movilización masiva pidiendo justicia por Marilina Tolón. Para conversar del caso estamos ahora en comunicación telefónica con Oscar Luján Romero. ¿Cómo estás Oscar? Victoria Aure y Juan Ignacio Guarino te saludan desde Radio Universidad de Bahía Blanca. Buenos días, un gusto, muy buenas tardes. Para vos, eh, Juan, Victoria, un gusto. El gusto Gracias por la comunicación y por este espacio de compartir algo que nos apasiona, que es la radio. Tal cual, tal conmigo, cual. ¿no? Sí, sí, sí. Y para hablar de algo que es doloroso, pero que es necesario contar, te propongo para entrar en tema que nos cuentes sí, un dale. poco quién era Marilina Tolón y qué se sabe de los sucesos en torno a su violación. Marilina bueno, era una chica común y corriente, eh, que había estudiado, que había hecho una carrera como toda etapa de vida, ¿no? Primaria, secundaria. Yo vivo en la localidad donde ella estudió y de donde eh, está cerca de la zona rural donde vivió muchos años de su vida, ¿no? Uh -huh. este, eh, nació en esta zona y después siguió estudiando la secundaria hasta después hizo maquiterio para recibirse de docente hasta ejerció la misma profesión en el Instituto María Susana de Puan Ajá. y ahí tuvo la decisión de irse a vivir a Puan desde la zona rural de Azopardo, Bordenave que son los lugares cercanos que tenemos por aquí Bien. y ahí empezó a vivir en Puan, este hasta que le pasó lamentablemente el caso que en su momento fue muy muy comentado en voz baja Eh, muy pocos medios fuimos los que nos animamos a tocar el tema, y bueno, y, y fue fuerte, fue fuerte porque la verdad que nunca pensamos que el deterioro paulatino y pasado los años de Marilina, que no se iba a recuperar más, que me jace atropello a su vida privada, a su abuso, violación, uno ya no encuentra calificativos adjetivos de lo que le ha pasado a Marilina. Claro. Eso, el, el hecho de la violación, sucedió el 8 de octubre de 2001, eh, un lunes a la madrugada, es decir, el domingo ya lunes, cuando ella había salido. Así es, eh, parece que la fecha esa fue el, el día D que le sucedió. Supuestamente la noticia se conoce en esa semana, eh, por lo menos nos más han llegado los comentarios en todo pueblo Chico, nos conocemos todo y ahí se empieza a conocer la de la supuesta um, violación de cuatro individuos sobre su persona y pero esto tuvo su primer repercusión fuerte un dato que muy pocos eh, por ahí se acuerdan Ajá. pero igual bueno de recordarlo que fue el primer escraque social que tuvo la situación que fue en las elecciones y una semana después del 14 de octubre del daño, del año 2001 donde en zonas que ingresaron unas cartas en los sobres de votación, obviamente después fue impugnado, sí. donde se hablaba del caso de Marilina, de su caso de violación a donde concretamente se hablaba de lo que había sucedido una semana atrás. Y aparte el primer comentario fue era si no si no me equivoco Oscar era una suerte de boleta apócrifa, digamos, contando el caso como bien vos decís y claro, con los nombres de las cuatro personas. Exacto. exacto. Que los Ahí nombres no no han ha sido, sido grave persecución por el contenido de su voto, el abrir la urna y la gente que le tocó estar en ese momento en el acto eleccionario, ¿no? Claro. Eh, como fiscales y como autoridades. Claro. ¿Y fue en una sola mesa o hubo varios casos? ¿Tenés idea? Eh, dice que fue en el mismo... o sea, fue en la escurra secundaria el Más Fuerte donde se descubrió el caso. Uh -huh. Y no, no, fue en una de las urnas. No sé si fue en todas igual, pero... En una de las urnas... Eh, bueno, creo que con una o carta suficiente, ¿no? De sí, digamos, sí, un pancreto, un y buen, más más en un partido eh, con una población eh, relativamente chica, como es juan donde hay menos mesas también, ¿no? Es como sí, en... Bueno, en Suiza, donde se hace todo más ágil, más rápido, en el conteo, en el, en el abrir cerrar de las urnas, ¿no? Exactamente. Y luego de la de la violación que sufrió Marilina, ¿cómo fueron esos 17 años de, de su vida? ¿Y cómo ¿Cuáles fueron las causas biológicas que la llevaron a fallecer el año pasado y el deterioro de psicológico traumático eh, y su mucha más recuperación después de lo que sucedió por que parece que fue muy muy maltratada por decirlo ya de por eso la, la violación es un maltrato pero recibió muy mucho maltrato físico y también psicológico, porque después era, no va a hablar, no va a decir, tiene un silencio de radio, por decirlo así, hmm. nosotros hicimos menciones, algunas radios, unos colegas, así de lo que había sucedido, e inmediatamente recibimos llamados por teléfono de personas, o de una persona diría, Sí. que es la que tomó la iniciativa me parece de asustar a todos Ajá. porque el resto del eran cuatro, pero hay uno que está identificado que era eh, lo que se dice el novio oficial de Marilina ah. hay algo que concreto que no se ha dicho es que el novio la llevó a esta situación como entre comillas de serla la entregó la entregó, claro porque para todo teníamos referencia de la persona identificada y todo de quién era su novio y de ahí era parte del grupito que se armó en ese momento bueno una cosa que fue que pasó y bueno este originó todo esto pero gran parte de que después de las amenazas y de los aprietos y la presión vino de parte principalmente de de, de esa persona es en concreto la pareja no Claro Y cómo me, bueno, me gustaría que te detengas un, un momento sobre estas presiones que, que recibiste vos como periodista y otros colegas tuyos, y, y también cómo fue la, la reacción en, en Puan y en las diferentes localidades que integran el partido de Puan al irse enterando de esta situación. Diferentes reacciones. Eh, Quizá la nuestra fue un llamado por teléfono, obviamente, voz anónima, en privado, en ese momento del 2001, si lo montemos en el contexto, la tecnología no era tanto claro. para nosotros, diríamos, ¿no? Este, por lo tanto, uno, no sé, eh, identificador de llamada o la investigación que se estaba haciendo, que también veíamos paralelamente que eh, se había realizado las denuncias, porque esto se hace más público a partir de la denuncia que se, que se hizo, pero muchos días después una semana después prácticamente claro eh, la violación fue el 8 de octubre y la denuncia se radica el 17 de octubre nueve días después este o sea prácticamente pasando una semana y y, y bueno y ahí este quien estuvimos eh, víctima de una de las amenaza en un momento dijimos bueno vamos a ver qué dice la sociedad eh, cuál es la repercusión que hace la gente Quizás estaría de moda o no las famosas marchas de silencio en ese momento, pero acá no se practicó, claro eh, nadie alzó mucho su voz, porque cuando se empezaron a enterar, por entre comillas lo que voy a decir, el buen nombre de los muchachotes que estaban involucrados, claro empezó a tener los reparos, eh, y además empezaron a presionar las familias respectivas para que esta cosa quedara acá no ha pasado nada. Claro. Y evidentemente lo lograron, porque lamentablemente hoy tenemos que decir que justicia nada. Justicia nada. Justicia social toda. Sí. Es, es la verdad de todo esto, pero nosotros igual no nos amedrentó tanto, no nos achicó, pero al no tener testimonios de la misma víctima... por decir de alguna manera y la pandemia que no agarraban la iniciativa uno tampoco iba a ser tan ese, osado de agarrar algo que no estaba avalado por la familia porque no sabíamos cuál era la reacción final que, que optaba la familia si seguir el caso, no seguirlo claro había tres que uno no, no, no, lo desconocía totalmente claro, también hay que tener respeto a la víctima y a la familia más allá de que uno siente que lo deseable es que se haga justicia también hay que entender sí. los procesos personales que pasa una víctima de violación Sí, sí, no hay duda. había que respetar todos los procesos eh, personales y los momentos muy duros que vivieron toda la familia involucrada con Marilina y bueno esto eh, realmente pasó a tener una vida que la encontrábamos haciendo sociedad o la habíamos a Marilina seguilo eh, intentando laboralmente insertarse de vuelta intentando una cosa intentando otra. ¿Ella volvió querían, volvió a ser maestra? ¿Mm? ¿Pudo volver a ser eh, profesora, maestra? No, no, a la profesión se viene un cama. Sí hizo trabajos extras, como por ejemplo, qué sé yo, por decir que trabajó en la delegación municipal de Azoparro repartiendo eh, los impuestos o las correspondencias del pueblo, eh, le dieron un plan, desde lo no, que ahora se acostumbra decir planes sociales, ¿no? Uh -huh para que ella se pudiera distraer. La madre y el padre cada de muchas maneras y muchas formas de, de luchar, que que se recupere, pero evidentemente el, el deterioro y el proceso iba por dentro y algún día iba a pasar lo que pasó, ¿no? Oscar, ¿qué tal? Victoria te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, Victoria. Yo te quería preguntar, vos eh, recién comentabas que que pudo trabajar después repartiendo los impuestos y alguna otra cosita la delegación. sabes si tuvo una mayor contención de parte del de, de municipio, alguna asistencia en lo que es salud después de conocerse la denuncia que ya había hecho? Eh, de alguna manera, este, dándole la oportunidad que le diera en ese sentido de, de repartir impuestos y todo, de hecho, en general que después ella termina internada que ah, era el pediátrico de Centen años embargo saludo desde el municipio de alguna manera mantuvo y fue contenida en en las soluciones inmediatas no sé si finalmente o no pero profesionalmente creo que lo de ella era para algo más vagroso más, más con no sé si me enter Pero sí, sí, si no pudo seguir con su vida mamá, como lo había planificado. Claro, teniendo en cuenta la situación que había habido, pero todo fue bastante contenida pero bueno, en el último ya no se podía hacer nada porque se le declaró la enfermedad. Claro. Eh, que fue un cáncer, lamentablemente, me decían los gangrios, y bueno, y después ahí sí empiarró todo. Y ahí es donde la gente empezó, con la movida esta de que todo lo que le había pasado todo, ay, hizo como esta movida de todo lo que, lo que terminó en una ficha silencio 17 años después. Claro, ella falleció en el año pasado y recién ahí el pueblo como que reaccionó pidiendo justicia por ella. ¿Cómo se vivió esos momentos? Se vivió momentos muy tensos. Porque, ¿sí? Lo que nosotros conocemos al país, Eh, la llamada grieta o bien o mal llamada grieta se puede decir que la sociedad entró en la grieta con el tema marilina muy fuerte, se dividieron las aguas se dividieron las familias hubo roces, hubo enfrentamientos hubo discusiones, enojos enojo de haber refrotado el tema por haberlo atraído de vuelta el nombre y de los apellidos de las personas involucradas seguimos haciendo un pueblo chico tan chico como aquel entonces el domingo porque se dice que la gente ha emigrado más y recuerdo así que estamos más chicos de, de habitantes ahora que hace 10 años este atrás y, y bueno y eso repercutió pero hubo gente que puso mucho valor aprovechando la movida de las redes sociales no ya se maneja sin tapujo acompañamos y se si hizo lo que se hizo creo que por lo menos por decir que para darle la tranquilidad y la paz este a la gente de algo así, pero bueno, no no alcanzó. Yo creo que con la condena social, en realidad, hubiera sido bueno que se hubiera hecho en vida con Marilina, capaz que lo logramos mucho más, claro. sí, pero bueno, no, no alcanzó. Claro, sí. Um... Totalmente de acuerdo, Oscar. Eh, nosotros por ahí reivindicamos las banderas de memoria, verdad y justicia, y en este caso justicia no hubo, verdad creo que a medias, porque no se conocen eh, los los pormenores del caso, digamos, y eh, memoria creo que sí es lo que hay, y ese es ese es el ejercicio que estamos tratando de hacer hoy, no que por lo menos que se conozca el caso lo más posible. Yo te quería sí. consultar también... Además, bien oportuno sí. porque ahora el 13 de octubre se cumple el año, eso es Claro, claro estamos a días del aniversario del primer aniversario de su fallecimiento y es una forma de honrar su memoria y también contar estas historias que, que parecen tan increíbles a veces pero que suceden, se acallan y vuelven a, a suceder, lamentablemente. Yo te quería preguntar sobre algo que sucedió luego de la marcha que tiene que ver con eh, la conferencia de prensa del intendente Facundo Castelli, intendente de Puan, para quien no lo conoce, en la que él se refiere al caso... Eh, desde una posición defensiva y luego desde una posición ofensiva envía cartas documento a gente que lo había relacionado con el caso Sí, a gente que lo relacionó con el caso eh, por redes sociales uh -huh. directamente lo habían involucrado al intendente que había estado eh, en este caso no pero en realidad eh, la confusión viene para aclararlo porque claramente el tema Capaz eh, Primero porque el intendente Fue jugador de fútbol eh, eh, De un club de poa. ajá Y era de, de los que Participaron en la violación Era que, perdón, ah. no se escuchó, podés repetir Era parte del equipo de fútbol Era interés fue De los que eran jugadores también Los que participaron en la violación ajá sí. Y esa noche Él estuvo en el estado de amigo que se hacía generalmente en este ¿no? pero después cada uno a su casa claro Eso suced posterior. y en la cual el actual intendente ratificó y quedó muy claro él no tuvo participación participaciónactiva en este tema y es como laía de como otros comunes amigos para eh, que después cada uno se aparta para donde quiera Claro ya que uno de los integrantes del equipo, el novio oficial de Marilina, y ahí está la pues, el arreglo que habrán hecho posterior o como ha sido después por el resto de que participaron activamente. Claro, claro, claro. Así, de lo tuvo que salir a aclarar porque hubo gente que estaba muy oferta, no me di medía consecuencia a quién acusaba y obviamente estaba buscando nada más ni nada. Este que había estado en el tema. Claro, porque yo por También, lo que pude rastrear, que había, había gente que lo que decía que él había sido uno de los cuatro violadores, que él eh, efectivamente lo, lo niega, y, y eso realmente es así, o por lo menos en la causa, los que hemos podido ver la carátula no y figura, algunos pasajes, de, claro, no figura exactamente, y eh, otros decían que él estaba en, en el lugar, en el domicilio donde ocurrió la violación, Y como que digamos lo avaló con su omisión de intervenir para frenarlo digamos pero esto no fue así no está obviamente. claro o sea no hay pruebas para decir claro, que él estuvo claro, ahí no hizo nada para digamos nada. para nada ¿no? realidad eh, por digo, eh, eh, porque siempre se dice que no fueron solamente eh, los cuatro quedaon en la causa no sí este eh, eh, el montón era el montón, en el sentido de los que eran amigos y eran marillas y amigos que tenían eh, un tiempo que estaban relacionados con la actividad deportiva, con el fútbol, con los equipos, y bueno, tenía que ver con el ambiente, pero en realidad, además, eh, había ocurrido eh, sucesos de violaciones anteriores de otros casos, de hecho hay de otros casos que uh -huh. bien venían un poco las olas, que había pasado, mal dicho, no la ola, pero que había pasado casos similares. También en había... pero pasaron, eh. Claro. Pasaron y con lo más fuerte que con Marilina, poder justamente la mar, ¿sí? se hizo similar a unas trast. Eh también se movilizó porque la gente se acordó de Marilina porque también habían sucedido hace un año atrás cuarto caso también que quedó medio ahí. Cuatro casos de sí, violación. Sí. Te, te pido que repitas que no se escuchó justo cuando lo dijiste. Estabamos descubriendo... Cuando hace el año se ha movido la justicia por Marina, sí. porque también hubo otros casos en esos meses anteriores, Ajá. en Puebla, que estaban medio como sin justicia, ¿no? Claro. Eh, quedó medio como oculto el tema. Y ahí fue también la razón por qué se apuró o se hizo todo lo que se hizo por Marilina. No sé si me entendés. Sí, sí, entiendo. Eh, digamos que el, el la pedido de justicia por Marilina Tolón en realidad expresó un pedido de justicia por un montón de mujeres que habían pasado por diferentes casos de abuso, violación, acoso. Claro, además, creo sí. que, que quiero, de la marcha del silencio, ¿no? la cantidad importante de estas personas, además de 600, 500 personas, uh -huh. que hubo un padre de una hija supuestamente también abusada, situación muy difícil, que había pasado 20 días atrás, dio testimonio del caso, lo que le había a su hija. Ah. Por, por ejemplo, te tengo que decir eso, como otros casos que habían sucedido anteriores meses. Comprendo fue una marcha donde salieron a la vista un montón de casos que iban claro, que habían ocurrido Juan. Vamos un poco. a ponerle claro. En el claro, contexto a... de a nivel nacional también ya a partir claro. de 2015 un montón de movilizaciones por ni una menos bueno, y esas cuestiones. Que pasaron de todo, ¿no? O sea, claro. Evidentemente eh, yo creo que antes durante después de Marina pasó a ser una un símbolo lamentablemente de lo que les es ella, pero Eh, no pudo hacer nada que hoy se hubiera podido hacer en otro contexto de historia no eh, claro eh, eh, la, la, Oscar la, la, la, la... y esas denuncias eh, esas cartas documentos que Castelli mandó a distintas personas se constituyeron en una denuncia finalmente Qué sucedió con con esas cartas Yo, casi de lo unificado tanto Algún, este ahí oh, el tema no fue tan bien tanto Oscar Disúlpame fren un segundo se cortó justo cuando cuando lo explicaste te pedimos que lo vuelvas a, a decir nuevamente porque se cortó la comunicación un poquito tengo entendido que no hubo tan eh, repercusión con la denuncia porque decía no sé si fueran finalmente hubo rectificación de los que recibieron carta de de documento y pedido de disculpa al intendente. Claro, ah. no pasó mayores, digamos. No pasó mayores, lo no fue no es a la justicia el tema, por lo que no Bien. Bien. Eh, y digamos, ¿en qué medida marcó un antes y un después tanto la violación de Marilina como su fallecimiento? Digamos, vos recién hablabas de casos recientes, Eh, eh, de, de, de violaciones y acoso, pero hoy, después de la marcha, después de esta toma de conciencia, después de esta suerte de rebelión popular que se vivió en Puan en esos días, ¿pensás que sería posible que vuelva a suceder un caso similar con, con, con ese nivel de, de, de que se lo intente tapar? O, o, ¿O no? ¿O ya es otra sociedad? Creo que no, creo que no porque hoy en día es que es otra sociedad, es otra concientización que se ha tomado a partir del caso de Marilina que esto no debe suceder nunca más. Eh, que la historia diga que, bueno, que existió una Marilina, que le pasó a Marilina, pero que sea el símbolo, que sea la mártir nuestra, por decirlo de alguna manera, uh -huh. este creo que cuando suceda un caso así, que no quita porque la mente humana es imparable en cuanto a estas cosas, no quita que pueda pasar, que pueda haber algo, uno lo no dice que nunca va a pasar esto, pero creo que hoy pasa y a los a la hora, a las dos horas, porque te digo que por lo que ha pasado en los últimos tiempos, este si bien las denuncias no han prosperado, han quedado ahí o la han querido afectar y no pasó más de ahí, pero las redes sociales denunciaron inmediatamente caso y y la gente lo habló sin poco así que hoy en día creo que nada va a quedar oculto por más pueblo chico que sea y por más que esté la gente que esté, ¿no? o sea, del nivel que sea. Bien, bien. Bueno, Oscar, eh, antes de terminar eh, te queríamos pedir también que comentes un poco el, el archivista y las apostillas para por ahí la gente de Bahía, la gente que nos escucha pueda conocer tu trabajo que es muy interesante y como comentario, decíamos en la introducción, tenés un registro que es muy valioso sobre la historia del partido de Puan. Sí, de años de juntar, a uno le gustó, a medida que va haciendo grabaciones de entrevistas y viviendo acontecimientos, fue recopilando, guardando, guardando, recopilando, primero de los famosos cassettes, digamos, que casi no existen más, uh -huh. este, Y después empezamos con la con las grabaciones, después empezamos a buscar documentación y papeleríos y recorros de diario. Eh, me ocupé principalmente de hacer la... ¿no? Desde 1983, que fue mi época que empecé en el periodismo, Ajá. de todo eso eh, a nivel político, deportivo, social, eh, cultural, y acontecimientos conocimientos importantes toda la historia Pueblo por tengo todas las instituciones registradas en su historia he tenido el mayor orgullo de que puede contar con la primer eh, fiesta de la cebada cervecera que fue en Puan que hoy es con sí con todo el archivo completo desde su inicio hasta ahora pude decir que fui gran parte de la colaboración que brindó para que la Comisión de la Fiesta hiciera su libro de los 40 años de historia, un ejemplo. Pero, Ajá. ¿no? Eh, y así como otros datos que la gente me viene a requerir, y diríamos que uno se autoinventa en el periodismo. Después de haber hecho el periodismo radial, sí llegó a mí lo virtual, que para mí era totalmente novedoso. Te referencia a las redes sociales. Exacto, y dije, voy a ejercer y me voy a ir voy a autoinventar, una, ya que son una especie de algunas cosas que estoy en de lo que va a suceder a nivel distinto en todos los acontecimientos. Hoy en día puedo decir que me va bien porque, de alguna manera, humildemente lo digo, marco agenda con el tema de ir anticipando temas. claro Y bueno, el archivista viene como la otra parte que flor, a donde está un testimonio de un recuerdo o a por ahí aparece algo que tenga que ver con la emoción y también que tenga que ver con recordar y también con la actualidad, ¿no? He claro. gustado todas las vueltas. claro ¿Y, y siempre el periodismo rato, hiperlocal. Local. Claro, porque a mí el fuerte periodismo para mí siempre en un principio fue el periodismo de investigación. Eso nunca dejo de hacer. bien es La práctica para mí es eso. todo Obviamente efectivamente eh, recibo datos eh, tengo, por suerte fuentes muy fidelizadas y esa de la cual me ha todo lo que después públicamente hago saber, ¿no? Bien, Oscar, nuevamente te queremos agradecer por esta comunicación, por tu compromiso profesional y también moral y en un lugar donde sabemos que por ahí no es tan fácil hacer periodismo, un periodismo ciudadano, comprometido con la gente y no con el poder en sus diversas formas les agradezco, Paz, la gentileza de habernos tomado en cuenta, eh, la oportunidad de dar de llegar a una masiva audiencia y a una gran ciudad como Bahía, y ustedes, su medio, la verdad que ah, también su compromiso, con gente joven que tienen ganas, y bueno, y métanle para adelante que hoy nosotros somos, no somos más el cuarto poder, andamos ahí cerquita del... del poderes reales para para modificarlo o para que lo corrijan totalmente Poder de acuerdo no totalmente de acuerdo bueno, buenas tardes Oscar muchísimas gracias nuevamente y bueno seguimos en contacto nosotros, un abrazo muy sí, grande saludo, saludo a ustedes a la audiencia y a era ¿no? Sí, sí, sí. bueno y ojalá los pueda conocer algún día personalmente y e ir a conocer la radio que es el ámbito que a mí me gusta te vamos a invitar entonces ¿Listo? Bueno, Oscar, buenas tardes. Eh, hablamos con Oscar Luján Romero y seguimos en un segundito. No significa no, no. Asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere. No significa no. Recuérdalo, no se tienen relaciones Si uno de los dos no quiere Me parece vergonzoso tener que seguir luchando Porque una mujer puede ir sola por la calle andando Que se siga cuestionando su forma de vestir Y por llevar falda o vestido digan ¿Dónde vas así? Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre Y que por ser mujer viva con miedo es inadmisible Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda Pero si lo hace una chica se piensa que es una guarra Basta de machismo La mujer no es inferior Ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor Basta de machismo El hombre no es supervivencia Y tiene el derecho a decidir para ella lo mejor Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella No pienses que lo que dices y haces no le deja huella Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata Y el hombre que lo hace no es hombre, es una rata No significa no, asúmelo Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo No se tienen relaciones si uno de los dos no quiere No significa no, asúmelo Tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere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 mándame En momentos nos vamos a comunicar con Alfredo Fischer, que es eh, intendente de la PRIDA. Ya estuvimos conversando con él eh, luego del cierre de listas con el motivo uh -huh. de que él eh, se oficializara su candidatura como primer eh, candidato a, eh, a senador provincial por el Frente de Todos. Y la idea también es eh, charlar con él un poco para, para ver cómo, cómo viene el panorama político. Ya tenemos la comunicación con Alfredo Fischer, como decía, intendente de la prida primer candidato a senador provincial por el Frente de Todos de la sexta sección. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Te saludan Victoria Aure y Juan Ignacio Guarino. Hola, Victoria, hola, Juan. Un gusto de charlar con ustedes en Radio Universidad el gusto es nuestro eh, bueno sabemos que tenés poco tiempo así que vamos directo al hueso te queríamos preguntar qué análisis hacés de la elección en lo específico a nivel seccional que es en el rol que estás compitiendo no como decíamos como senador provincial y también a nivel de los distintos eh, partidos que integran la, sex la sexta sección electoral bueno como a todos en general cierto me parece que la, la elección eh, paso de, de octubre nos sorprendió Eh, porque si bien aquellos que trabajamos en política y tenemos una historia en el peronismo, somos optimistas por por definición y además también porque hablábamos con la gente y era claro lo que manifestaba la sociedad en las plazas, en, en, en, en, en las carnicerías, en el supermercado. No había un, una diferencia tan exigua como planteaban la mayoría de las encuestas. Nosotros nos dábamos cuenta de que, de que había una... una un despertar de la sociedad y que quería dar vuelta a una página eso lo, lo, lo sentíamos ahora que alberto sacara la diferencia que sacó lo mismo que axel eh, fue para muchos una sorpresa no obstante uh -huh. después de analizada la misma bueno así lo que lo que quedó claro es que la sociedad bonaerense en particular y la argentina en general de progresó de manera contundente este en relación a una situación generalizada de nuestro país y de nuestra provincia que evidentemente esta sociedad quiere cambiar me parece que ese es el mensaje principal y pese a que el presidente macri dice que escuchó ese mensaje las actitudes que ha tenido uh, distancian mucho uh, digamos la el, el ese lenguaje de, de su accionar ¿no? seguro Y yendo ya a, a lo que es el nivel seccional, ¿te sorprendió el resultado? Eh, que sí, qué... eh, también eh, la, la sexta sección electoral es la más reactiva ha sido en los últimos años a lo que significa nuestra nuestro lugar en, en, en, en la política bonaerense, eh, cuáles han sido la defensa férrea de nuestros postulados, y en ese sentido la sociedad del sur bonaerense ha sido reactiva en eh, general. En, en las elecciones del 2015, mi distrito y uno más. Uh -huh. En el sur eran dos islas celestes perdidas, donde se había ganado donde había ganado el Frente para la Victoria. Luego, Unidad Ciudadana también en el 2017. Fue en La Prida y Treloma también, dos este, islas celestes en el Mar Amarillo. Uh, eso cambió definitivamente. Eh, pero de todas maneras, la sexta sección electoral, los 22 municipios del sur bonaerense junto con Bahía Blanca, que es el más grande y que tiene el 40% del electorado, este, también eh, tuvieron un, digamos, un desempeño totalmente diferente al 2015 y al 2017, pero que todavía tienen un sesgo eh, conservador en estos espacios donde eh, todavía hace asemella discurso del presidente y de la gobernadora. Seguro. Nosotros estamos trabajando mucho para para revertir esto eh, y sobre todo tenemos la la la mirada eh, en relación a que este eh, el próximo 27 de octubre se va a producir una confirmación eh, mucho mayor en este sentido en, en relación a que eh, sentimos que que mucha parte de nuestra sociedad es que veía la necesidad de un cambio, de dar vuelta a la página, se quedó con ganas de participar de esa opción, en función de que, si bien los medios no te no te condicionan una elección, sí, por supuesto, generan opinión y, y, y condicionan a, a, a, un, a un, un un porcentaje importante de votantes. Sí, en ese sentido, si había grandes comunicadores que te estaban diciendo permanentemente perdón por la palabra, no seas pelotudo, no vas a votar a, a Cristina. Sí. Eh, eh, y, y, y, ¿Cierto? Pero a, a la luz de los resultados, el, eh, a, el 12 de agosto decían, ah, pero que vos votaste a Macri. Resulta que, como No me habían dicho que no tenía que votar. Esa situación yo creo que, que ha afectado a muchos votantes. Decir, que tenemos votantes, y sobre todo en sociedades conservadoras como como las pequeñas sociedades del interior de la provincia de Buenos Aires y más aún del sur, claro. por una cuestión climática, por una cuestión productiva, cultural. Este, estos estos comunicadores tienen reigambre. A mí me parece que la situación que se plantea justamente a partir del 12 de agosto eh, libera un poco a muchos votantes de nuestros votantes para expresarse de manera mucho más contundente el próximo el próximo 27 de octubre así que esperamos alfredo en, en ese sentido en este sentido que vos venís hablando y dado el resultado a nivel nacional y a nivel provincial crees que en algunos distritos donde también unidad sido unidadán decir frente de todos ganó en esas dos estas eh, instancias podrían llegar a ganarse intendencias ¿Para el frente de sí, todos definitivamente. Sí sí, tengo tengo esa convicción aún distritos como Bahía blanca el más importante del sur bonaerense donde quedamos a menos de cuatro puntos eh, yo creo que ese fenómeno que estoy describiendo más eh, eh, el, el, por supuesto el análisis eh, yo diría, eh, eh, si, si pudiéramos decir objetivo de la situación post eh, post paso y eh, va a generar este cierto un arrastre y aún aquellos que, que, que no se animaron a dar vuelta a la página por por varias razones una de ellas seguramente es la que mencioné ahora sí van a estar este, en condiciones de, de, de, de expresarse totalmente en ese sentido y elegir una nueva opción para, para la provincia de buenos aires y elegir una nueva opción para el país y por supuesto en ciudades grandes como bahía blanca eso también este, va a tener un correlato. Así que nosotros creemos que, que hay varios distritos el sur de la provincia de Buenos Aires que van a tener a partir del 10 de diciembre intendencias peronistas. ¿Y existe la posibilidad de que haya un proceso inverso de intendencias peronistas que pasen a, a lo que sería Juntos por el Cambio ahora? Ah, si tu pregunta iba por ahí, no. yo, yo es que yo, Hubo dos casos. En el, en el sur de la provincia hubo uno solo, que fue el de Saavedra, Uh -huh. pero yo me imagino que, que, eh, que los, fueron 90 votos en, en una elección de, de, de 14 o 15.000 electores, me parece que, que esta misma tendencia, este mismo arrastre, y por supuesto el laburo de, de, de, de los compañeros en Saavedra va a hacer que también el intendente Hugo Corbata pueda eh, revalidar su mandato por los próximos cuatro años. Bien. Y después está el caso de Salique Loques, al inverso, ¿no? Donde triunfó el Frente de Todos y el intendente de Cambiemos quedó tercero, incluso después de una expresión vecinalista. Así es. Ahí están todos muy juntitos, es decir, los, la diferencia es poca. Pero también, nosotros confiamos en que eh, Ariel Sucurro va a ser este, el próximo intendente. Eh, él, él se impuso en las pasos y creemos que, que, que está en condiciones de... de Bueno, de, de ratificar eso y, por supuesto, de ampliar la diferencia. La visita de Axel hace unos días a Saliquiló fue conmocionante, en términos político fue una visita histórica. Y, y, bueno, en esas ciudades donde nos conocemos todos, imagínense, es un cuadrón de poquito más de 4.000 votantes. claro este, Como que todos saben y se comentan y, bueno, y yo voté a este y yo voté al otro y... la, la la, la, la, la expectativa de, de, de, del peronismo unido en San Liqueló es muy buena y, y, y en la sexta nosotros estamos este, expectantes porque creemos que San Liqueló va a ser otro de, de los municipios que va a tener la inteligencia peronista a partir del año que viene. Y después hay otro otro distrito donde también está esta posibilidad, que es Patagones, donde la suma de la interna del Frente de Todos entre tres candidatos supera ampliamente a, al intendente Sara. ¿Ahí crees que existe la posibilidad de que se mantengan esos votos para para quien ganó las PASO, para Curetti en este caso, o puede llegar a haber una...? No, confiamos que Ricardo Curetti va a sacar más votos que los que sacaron las, las tres eh, opciones de nuestra, de nuestra primaria. Bien. Eh, no solo por, por, por, por lo que significa Ricardo Curetti, un, un intendente de aquellos que, que han hecho historia en su, en su municipio un, un, un funcionario provincial en su momento también claro. de destacada actuación, una persona con los valores, bueno de primera, decir, un amigo pero más allá de esa situación en particular hay situaciones este, objetivas que nos permiten eh, presumir esa, esa situación en principio que las dos listas de, de que compitieron en el frente de todos. Esa misma noche del del 11 de agosto estaban en, en el mismo lugar, en la misma unidad básica, empujando con nuevas ideas para sumar y eso fue fue una, una, una va a ser una fuerza arrolladora también en Patagones y Patagones va a ser otro de los otro de los municipios que va a tener intendente peronista a partir del de, de 11 de diciembre. Bien. Y después otra cuestión que conversamos eh, luego del cierre de listas cuando te entrevistamos, ¿no? Vos decías, eh, que digamos, también lo, lo escuché la semana pasada, diste una entrevista en la que ratificaste tu voluntad de ponerte al frente de lo que es un histórico reclamo de los intendentes, ¿no? De tener mayor autonomía municipal y mayores recursos presupuestarios para que esa eh, autonomía no sea una palabra vacía, ¿no? Y, y también vos eh, nos hablaste de, de ejercer una administración moderna, con mayor control ciudadano. Esta idea de que cada peso que gasta el intendente es mucho mejor eh, controlable por la ciudadanía que cuando se ejecuta desde la provincia o la nación, especialmente para una sección como la nuestra, que estamos entre 600 700 kilómetros de la capital provincial y la nacional. Pero hoy, que ya estamos más cerca, eh, bueno, en tu caso, de tu asunción a la legislatura, ¿podrías darnos alguna punta de cómo crees que ¿Podría empezar a efectivizarse esta cuestión y la, la, la, la, esto es una es una idea a fuerza que tenemos un grupo de intendentes del peronista del interior que trabajó durante la digamos la, la, la, las dos terceras partes del mandato porque al principio nos estuvimos conociendo con la gobernadora Vidal y con su gestión cuando nos dimos cuenta de que el barco de la provincia de buenos aires estaba enfocado directamente al mismo objetivo que había puesto macri para la nación de que nos embarcábamos en una política de endeudamiento sin vestido sin sentido con, con un con un, con una realmente una, una muy peligrosa para el para futuras administraciones, una muy peligrosa política de endeudamiento este, hubo un grupo de intendentes que se separó de, de, de, digamos de, de aquellos que aprobaban Las, las leyes que impulsaba Vidal y que por supuesto para que la provincia tenga hoy la deuda que tiene muchos de los compañeros que están en el frente de todos tuvieron que aprobar esas leyes y eso no es ninguna novedad para nadie no claro. que de ese lugar un grupo de intendentes peronistas del interior estuvimos marcando un camino y eso no era una cuestión coyuntural, es una convicción nosotros creemos que los municipios son el lugar más eficiente de administración de recursos públicos Fíjate vos que la normativa de distribución de, de los recursos públicos provinciales a los municipios data de los años 80. Claro. Desde ese momento donde el internet solo se encargaba de tapar pozos y de prender la luces y de limpiar la... El la, ABL, la, como decía Perón. Hasta hoy la, la, la, la, la evolución de la responsabilidad de, la, de los municipios ha sido terrible y el, la provincia además se ha alejado de responsabilidades propias, la nación se ha alejado de responsabilidades nacionales en cada uno de los municipios y los intendentes no tienen más remedios que que hacerle frente bueno para que eso sea posible. Nosotros creemos que en vez del 16 con 14 debe ser el 20%. Bien. El el porcentaje de la masa coparticipable que se debe destinar a las administraciones municipales. Bien. Por supuesto que cuando asumas él va a tener que restaurar vidas de, de de casi cuatro, de 4 años, no de casi casi hoy. De cuatro años de, de políticas neoliberales que han, que han causado heridas muy profundas, sobre todo en los sectores medios y, y los más desprotegidos. Así que los recursos en principio van a estar destinados a eso y desde la legislatura bonaerense nosotros vamos a acompañar ese proceso de, de sanación de nuestra de nuestra base social más importante. Ahora bien, después cuando nos pongamos a, a poner la provincia en marcha, que debe serlo porque, porque es en ese momento distribuir los recursos de manera que se usen de manera más eficiente y eso es a través de la municipalización de lo mismo va a ser una de las tareas que vamos a, a emprender unos cuantos legisladores y por supuesto apoyado por un grupo de intendentes del interior que ya no van a ser 15 sino que vamos aspiramos a ser unos 30 así que eh, va a ser va a ser este un proceso realmente interesante en el que vamos a trabajar con mucha con mucha disposición Bien, ojalá sea así y podamos ver una transformación de la provincia con enclave federal, porque bueno, yo siempre lo digo cuando me toca, por ahí me entrevistan a alguna radio para hablar de política avallense o, o seccional, que nosotros nos sentimos muchas veces como fu fuera de la provincia o caídos de la provincia por lo lejos que estamos y por la poca integración que tiene con el resto de la vida productiva la, nuestra sección. Así que, bueno... No, y bueno, eso también va a ser una tarea de nosotros, chicos porque sí, eso ahí también tenemos que tener en cuenta que eh, la distancia, por supuesto, afecta y es un punto, pero de pronto también tiene que ver con, con responsabilidades de aquellos que hemos tenido, eh, no sé, mandato en el sur de la provincia de Buenos Aires y no hemos actuado, bueno, de una manera lo suficientemente... Eh, acorde a lo que sería el mandato de un habitante del sur cuando te elige para el legislador o cuando te elige para el internet. Claro, sí, la, en, la, es, en ese sentido la, la lista que en... integraron eh, ahora este año es superior a la de 2015 y es sí, incomparable sí. Y, sí. y la verdad que ha, ha producido una gran alegría entre tanto los bayenses como me imagino en el resto de los distritos que nos sentimos sí, mucho sí. mejor representados nosotros hemos tenido muy buenos legisladores en la sexta a veces pero si de algunos de ellos no han sido siquiera integrantes o, o, o ciudadanos de la sexta sección claro. electoral y eso es un problema de mi espacio político del peronismo que bueno que fue eh, eh, no, fue, fue, fue mejorado en esta en este, en este momento Seguro. pero además también depende en este sentido de, de, del intendente de Bahía Blanca y yo por eso tengo mucha expectativa puesta en, en lo que significa Federico Subieles como también un, un, un intendente que va a poder interpretar esa, esa misma sensación que vos mencionas pero desde un costado positivo como impulsando a Bahía Blanca eh, como pues también como locomotora del sur bonaerense Y por supuesto en un momento muy especial donde Vaca Muerta va a tener mucho que ver con el desarrollo energético del país y Bahía Blanca es la puerta a Vaca Muerta, así que estamos todos muy entusiasmados con lo que lo que pueda llegar a ser Federico eh, a partir del 10 de diciembre. Totalmente de acuerdo. Bueno, Alfredo, te agradecemos nuevamente por esta comunicación, sabemos que tenés una agenda muy apretada, así que eh, mil gracias como siempre que nos, nos atendés, nos respondés y te, te hiciste unos minutos para conversar con nosotros. Un, un gusto y, y, y gracias por preocuparse por la realidad del Sur bonaerario. No, por favor. Bueno, un abrazo muy grande. Esa música significa que estamos llegando al final de esta emisión de La Hora, pero también que vamos a volver... Como siempre te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página del Facebook, elagora.digital escribirnos por mail a contacto arroba elagora.digital o a nuestro WhatsApp al 291 463 8535 te pones en contacto con nosotros, podés pedirnos que te enviemos las notas eh, a través de nuestra lista de difusión y recibís todas las noticias al instante directo en tu celular Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y me acompañó Victoria Aure en el piso también Gabriel Sena en la operación técnica y cristian Feloy en la producción no olvidas de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y te deseamos que tengas unas buenas tardes, un mejor fin de semana y nos vemos la, el miércoles que viene. de nuestros hijos que vamos a volver.